Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Con el Padre Nuestro. Quería yo traerles más nombres de, del Señor. Pero como sabía que algunos iban a salir de vacaciones Y no iban a estar y demás y todo Dije bueno mejor luego les paso más nombres Pero te reto a que tú busques ¿Cuáles son los nombres de Dios? Hay más de 200 nombres ¿Cuántos vimos la semana pasada? ¿Como cuántos habremos visto? 12, 13 por ahí así 14 nombres de Dios Pero hay muchísimos más Bueno Te invito al versículo base que es Mateo 6 del 9 al 13 Dice, ustedes pues, orad así ¿Y ya pudieron pasar del Padre Nuestro? ¿O no? <risa> Después de lo que vimos la semana pasada Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino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 a resumir un poco lo que, lo que vimos, pero vimos, Padre, y vimos santificados a tu nombre. Qué hermoso es conocer los nombres de Dios. Y cuántas veces hemos dicho, venga a tu reino, ¿no? Y como les decía la semana pasada, lo, lo, lo decimos como, como una mantra, como una repetición. ¿El Padre, no es lo que estás en el cielo. para, para Y venga a tu reino, y hágase tu voluntad. Y, y tenemos prisa por llegar al pan nuestro. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero hoy vamos a tocar, venga tu reino. ¿Y cuántas veces hemos dicho, venga tu reino? Y no caemos en cuenta que son palabras, escúchame bien, son palabras de rendición total. De rendición total a nuestro Dios. Los dos elementos anteriores, las dos cosas que vimos la, la semana pasada Hay que recordarlas Porque tenemos que ver que Él es nuestro Padre Y los beneficios que, que hay con que seamos hijos Pero también los beneficios de santificar su nombre y, y hablarle a Dios por su nombre Porque cuando tú entras en conocimiento de esto Se pone la base de la confianza para acercarse a Dios si tú no tienes esa base, si tú no sabes que eres hijo de Dios y no conoces a Dios, no tienes esa base para acercarse a Él pero una vez que se establece esa verdad de identidad espiritual y nos llamamos identidad de destino, ¿verdad? entonces ya, ya la semana pasada asentamos la identidad ¿qué somos? hijos Y herederos, coherederos juntamente con Cristo Entonces una vez que está establecida esa identidad en nosotros Pasamos a la segunda etapa de esta oración modelo En la cual aprendemos a pensar de acuerdo Escúcheme bien, aprendemos a pensar de acuerdo a las prioridades de Dios No de acuerdo a tus prioridades Porque muchas veces decimos el Padre Nuestro pensando en nuestras prioridades para que se haga nuestra voluntad y proveas mi pan y no me dejes caer en tentación y lo mío y lo mío y lo mío y lo, lo mío. Pero Jesús enseñó este modelo de oración. Y sabes que aquí si el orden de los productos si al, digo el orden de los factores sí si altera el producto. Por eso Jesús empezó diciendo, Padre, tu nombre y luego venga tu reino. No puso primero el pan y la tentación y demás, sino primero dijo, Padre, tu nombre y venga tu reino. Ahora, cuando Jesús enseña la oración, Él sabía que todos nosotros necesitábamos sustento. Necesitábamos cosas para, para poder uh, Subsistir en esta tierra ¿Cuántos de aquí tienen necesidades? Todos tenemos necesidades, ¿sí o no? Yo también tengo necesidades Pero él no se fue directamente a la necesidad Sino que nos enseña A pasar Por ser familia Por conocerlo íntimamente Y por bajar el reino aún antes del perdón de pecados y es que si el reino de Dios se manifiesta en nosotros y su voluntad se cumple en esta tierra uh, esto va a ser completamente distinto pero ¿sabes qué? no se va a cumplir esa voluntad y no se va a manifestar ese reino de acuerdo a lo que tú o yo quisiéramos. Si no se va a hacer, recuerda qué es lo que dice, como en el cielo, así también en la tierra. Y yo te preguntaría, ¿cómo se manifiesta el reino de Dios en el cielo? Dios da una orden, Dios da una instrucción y los ángeles hacen lo ponen a votación, voto por voto, casilla por casilla. ¿Le hacen así los ángeles? Los que están de acuerdo levanten la mano y los que no se van al infierno. ¿no verdad? ¿qué hacen los ángeles? ¿qué hace el cielo cuando el Padre, cuando el Hijo, cuando el Espíritu Santo dan una indicación, ¿qué pasa? se hace la voluntad, entonces ¿por qué? ¿por qué aquí en la tierra, en tu vida y en mi vida no se hace la voluntad de Dios? porque no estamos de acuerdo, porque queremos meter a Dios en nuestra cabeza y ponernos a argumentar con Él Y los ángeles yo creo que en el cielo ande de decir No saben en la que se está metiendo Pobre cuate Y luego estamos llore y llore y llore Ahí en la presencia de Dios diciendo Dios por qué no se hace odio, oh, por qué no me bendices Por qué pues por qué no haces mi voluntad Porque no vives en mi voluntad Pero es que yo digo así como en el cielo Así también en la tierra, pues sí Es que tiene que ser como en el cielo Así también aquí Y en el cielo qué es Dios Es rey Y es soberano En Mateo 4 Del 3 al 4 dice Jesús hablando dice Escrito está no solo de pan y vivirá el hombre Es cuando está siendo tentado Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios O sea tú y yo Estamos tan enfocados en un materialismo Que nos perdemos y no entendemos Que todo lo que sale de la boca de Dios Es pan para nosotros Es vida para nosotros Y cuando sale de la boca de Dios Está reflejando la voluntad de Dios Para tu vida y para mi vida Y debemos que entender que su reino debe de ser hoy en día, escúchame bien, tú que eres creyente en Cristo, tú que has recibido al Señor, tú que, que te dices que eres creyente, que eres cristiano, lo más importante para tu vida debe ser el reino de Dios. Más que cualquier otra cosa. Y es que cuando tú haces el reino de Dios tuyo, cuando tú, tú dices es que eso es lo que más me importa en la vida, porque ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Los domingos nada más, cuando me va bien. Siempre, con todo lo que soy, con todas mis fuerzas, con toda mi... o sea, y es que... Cuando tú haces el reino de Dios Lo primero en tu vida Estás hablando que quieres una comunión con Él Y cuando tú le dices Señor Tú eres lo más importante Señor Eres más importante que mi esposa Eres más importante que, que, que mis hijos Eres más importante que mi trabajo Eres más importante que mi cuenta bancaria Es más importante que el carro O la ropa que he visto e, Tú eres más importante Señor y entonces le estás diciendo ¿Sabes qué? Sé que quieres una comunión conmigo. Sé que quieres acercarte a mí. Y sabes que cuando tú tienes ese sentir, entonces el reino de Dios se empieza a manifestar en tu vida. Porque nuestra actitud es de necesitarlo completamente a Él. Tanto o más como el pan que comemos. ¿Cachas la diferencia? Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Tenemos que entender que es venga a tu reino. Y es que venga a tu reino, en esta etapa de, de, de esta oración modelo, tiene como el propósito el ayudarnos a establecer prioridades en nuestra vida. La, el reino de Dios no se manifiesta en nuestras vidas y la voluntad de Dios no se manifiesta en nuestras vidas porque no... Tenemos las prioridades bien puestas. Primeramente son los amigos, primeramente es el trabajo, primeramente es esto, primeramente es lo otro, primeramente es, es lo otro. Y entonces mandamos al reino hasta la cola. Y es que tenemos que establecer prioridades. Incluyendo este elemento Venga tu reino en cada oración diaria que tengamos Para que nos sirva como recordatorio Y para que nos sirva como una medida de chequeo En dónde estamos parados Porque de repente estamos parados por allá y estamos ¡Ay, chille, chille, chille! Con Dios y Dios, ¿por qué no haces? Y Dios y mira a mis hijos y mira a mi familia y mira a mi trabajo y mira y mira y mira y mira y estamos parados completamente fuera del reino. Pero cuando tú diariamente venga a tu reino, Señor, o que tu reino se establezca en mí. Creo que no cantamos esa canción hoy, ¿verdad? No, verdad. Pero hay una que tu reino se establezca en mí. ¿Qué? ¿Qué, qué sigue? ¿Cómo? Que en mi vida resplandezcas tú. Uh, eso es reino, ¿eh? Eso es reino. Y entonces cuando, cuando tú dices, venga tu reino, ¿qué imagen o qué idea se forma en tu mente? Y sabes qué, yo quisiera hoy enfocar tu, tu, tu, tu pensamiento en que cuando se habla de reino, se habla de un rey. Venga a tu reino. Uh, ¿Estás seguro que quieres decir venga a tu reino? Porque cuando le dices venga a tu reino el rey viene. Y cuando el rey viene, aplica su ley y su justicia. En 1 Corintios 4.20 dice... ¿Qué es el reino? El reino de Dios no consiste en palabras Sino en poder Y sabes que si aquí dice que el reino de Dios Consiste en poder Yo quiero el reino de Dios Porque cuando yo digo Venga tu reino Lo que estoy diciendo es Va a venir el poder a mi vida ¿El poder para qué? ¿Para qué creen que sea ese poder? ¿Para qué creen que sea ese poder? Pues para que te vaya bien Para que puedas hacer lo que no has podido hacer en Dios, dentro del reino, no fuera del reino Entonces si es poder, entonces nos conviene ir al reino, va, y ir al cielo en oración, subir ahí en oración, en la intimidad ahí con Dios Y sabes qué, Dios decirle yo bajo tu reino, venga tu reino a mi vida y a lo mejor puedes estar viviendo circunstancias difíciles en tu vida y están los cocolazos ahí te están dando con tubo pero sabes que Señor venga tu reino Señor establezcase aquí Señor como lo veíamos la semana pasada estábamos diciendo que, que Él es justicia no, no estábamos viendo que Él es nuestra justicia Señor yo bajo tu reino y tu reino es de justicia qué es el reino de Dios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 Baja Señor con el poder de tu Espíritu Santo Lléname de ese poder de tal forma Porque no es comida, no es bebida No es si tengo dinero en la cuenta O si tengo un coche mejor O una casa mejor No es eso sino es justicia para mi vida Es paz y es gozo ¿Sabes qué? Esa es la gran diferencia Por eso cuando oramos el Padre Nuestro Padre Nuestro que está O como las ardillitas ¿No? Padre Nuestro que estás en el cielo santificado tu nombre Venga tu reina ¿Sí o no? Ya te decimos, Ay qué chistoso, qué bonito Venga tu reino. ¿Qué quiere decir venga tu reino? ¿Sabes qué yo lo bajo, bajo tu justicia, tu paz y tu gozo y tu poder? ¿No te gusta eso? No cambia la la venga tu rey, venga tu reino, pues, venga tu reino pues, O sea, ¿qué es eso? Justicia, paz, gozo y fíjate bien, me encanta que Pablo lo afirma, dice en el Espíritu Santo Si tú no tienes una relación con el Espíritu Santo Necesitas una relación con el Espíritu Santo Porque si no No vas a tener el reino Así de sencillo No es que yo solamente con el Padre No, yo solamente con Jesús Y el Espíritu Santo, ¿qué rollo? Es Dios Y aquí Pablo está diciendo Es justicia Es paz Y es gozo ¿En qué? En el Espíritu Entonces ¿de qué habla eso? De una intimidad con el Espíritu de Dios Porque recuerden que el Espíritu Santo mora en nosotros los domingos, los jueves de curso Los 365 días Las 24 horas Donde tú estés Si tú eres hijo de Dios El Espíritu Santo está contigo Y entonces si el Espíritu Santo va contigo Necesitas una relación con Él Porque Él es el que te lleva Él es el que impulsa tus oraciones Dice, dice que, que, que gime con, con, con gemidos indecibles y, y conoce el corazón del Padre Y conoce tu corazón Y entonces eh, pide apropiadamente ¿No te conviene tener una relación con el Espíritu Santo? Claro que sí Aparte te trae justicia, paz y gozo Mateo 6, 33 Jesús está hablando y dice Más bien busca primero el reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas serán, o serán añadidas ¿Por qué no dijo Será añadida paz y gozo? ¿Sabes por qué no dijo eso? Porque los frutos de la justicia Son paz y son gozo ¿Y quién da la paz y el gozo en la justicia? El Espíritu Santo Entonces si tú buscas una relación íntima Con el Espíritu Santo Entonces lo que estás haciendo Es jalando el reino Porque estás jalando en el Espíritu Estás trayendo el gozo Estás trayendo la paz Y estás trayendo la justicia Venga a tu reino Y esta relación con el Espíritu Santo Comienza Pequeñita Como la parábola del, del grano de mostaza. ¿Recuerdan esa parábola del grano de mostaza? Dice que el reino de los cielos, estamos hablando del reino, ¿no? Venga tu reino, dice. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando crece, ¿qué es? Es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol de modo que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces cuando tú llegas a esta etapa del Padre Nuestro, en venga tu reino, quiere decir que estás jalando el reino de Dios, pero también quiere decir que estás empezando a sembrar una semillita que es la más pequeña, que es una relación personal con el Espíritu Santo, porque Él es el que trae justicia, gozo y paz. Y entonces empiezas a alimentar esa relación y el Espíritu Santo, ¿sabes cuál es una de las obras del Espíritu Santo? Llevarte al Padre y a Jesús entonces si empiezas a sembrar y empiezas a, a, a siembras esa semilla y empiezas a crecer esa relación entonces empieza a crecer a crecer y a crecer y entonces ¿sabes qué? estos ojitos que se los van a comer los gusanos ¿quién sabe? porque a lo mejor el Señor viene antes ¿sí? pero a lo mejor se los van a comer los gusanos estos ojos van a empezar a ver el reino de Dios en tu vida ¿y sabes qué? no como tú lo quieres ¿escuchaste eso? porque ahorita vamos a entrar a la otra parte que es hágase tu voluntad ¿sí? entonces cuando tú llegas a esta parte del, del Padre Nuestro venga tu reino debemos tener en nuestra mente que lo que buscamos es poner en primer lugar las cosas que son importantes para Dios no para ti ¿Sí? ¿Entendiste eso? Venga tu reino significa poner en la dimensión y en el parámetro correcto tus prioridades. Porque es importante para él. Algo que debemos de desear y pedir en nuestras oraciones es la plena manifestación del reino de los cielos inclusive nuestra petición no debería ser llévanos a tu reino Señor ¿cuántos han dicho llévanos ya Señor? ya, ya ven por favor ya. mira está tan dura la cosa aquí abajo me está yendo como de tu ya llévame Señor llévame a tu reino no, nuestra oración debe de ser venga a tu reino aquí donde yo estoy viviendo el tiempo que tú me permitas vivir tu reino se ha manifestado aquí Venga hacia acá. Venga donde estamos, o mejor, venga ya. Venga ahora a tu reino. ¿Queda claro lo que es venga a tu reino? ¿Sí? No es fácil, eh, porque se contrapone a todo lo que nos han enseñado. Es ¿Sabes qué? Dios yo pongo prioridad en mi vida y tu reino es lo primero, Señor. No es el dinero, No es la familia, no es esto Tu reino es lo primero Y todo lo que significa tu reino aquí Tú eres el rey Señor, tú eres el soberano ¿Qué quieres? Aquí está tu siervo Señor Esa es la gran diferencia de vivir en el reino O vivir fuera del reino Pasemos al siguiente punto ¿Quieren pasar al siguiente punto? O mejor, es que el siguiente punto Desde la semana pasada están temblando Porque el, el siguiente punto es, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mira, Jesús al enseñarnos que viniera primero el reino de Dios a la tierra, y que después que su voluntad sea hecha y cumplida de la misma forma que se hace allá arriba en el cielo, está diciendo que tú y yo, escúchame bien, ¿cuántos de aquí son siervos del Señor? Todos somos siervos del Señor, ¿eh? está diciendo que sus siervos sus súbditos del reino aquí en la tierra deben de andar deben de caminar en el mismo orden, en el mismo ambiente y en la misma actitud que manifiestan sus súbditos allá en el cielo y consecuentemente también va a producir aquí en la tierra, ¿sabes qué? la misma autoridad y poder que representa ser un súbdito del reino ¿cachaste eso o lo dije muy rápido? Lo dije muy rápido, perfecto, lo vuelvo a repetir. Me gusta, sí, espérate, yo no estoy agarrando la onda. Me encanta eso. Se los voy a leer porque lo parafraseé. Al enseñarnos Jesús a pedir que el reino de Dios venga a la tierra y que la voluntad de Dios sea hecha y cumplida de la misma forma que se hace en el cielo, Jesús está diciendo que espera que sus siervos, o sea nosotros, aquí en la tierra tengamos el mismo orden el mismo ambiente y la misma actitud que manifiestan sus súbditos ahí en el cielo y consecuentemente también va a producir en nosotros la misma autoridad el mismo poder y la misma representatividad que tienen sus súbditos en el cielo ¿no te gusta eso? entonces ¿te conviene estar en el reino? el problema es que no dejamos que Dios haga su voluntad en nosotros queremos que Dios se meta a nuestra voluntad, y hasta sacamos ahí versículos, no, no, no, mira Dios y le, y le dialogamos a Dios con la misma palabra, y le decimos Dios mira, es que tú dices aquí sí, pero yo te estoy diciendo esto no, no, no, no, pero espérate mira, a mí me enseñaron allá que. bueno, si tú lo quieres ¿Está bien? Entonces, sea hecha tu voluntad Como en el cielo, así también en la tierra Son palabras que significan Soltar nuestra voluntad a la de Él Y Jesús nos puso el ejemplo en el Getsemaní Cuando estaba orando, Él sabía Acababa de pasar la, la, la Pascua ¿Se acuerdan de la cena de Pascua? Acaba de pasar esa preciosa cena de Pascua Donde él, él agarra la, la, la tercera copa y dice este es mi sangre Donde, donde saca la ficomena y dice, y dice Este es mi cuerpo que por vosotros es partido ¿Recuerdan todo eso hermoso? Acababa de pasar todo eso Y él se sale con sus discípulos a Huerto de Getsemaní Y empieza a orar de una forma Que, que dice que, que, que, que sus gotas eran como sangre Empieza su alma a sufrir ¿Cuántos han sufrido en su alma? Todos hemos sufrido en el alma, Todo nos ha dolido el alma, Todo nos ha, nos ha afectado algo. Y Jesús estaba como hombre hecho, como Dios hombre estaba sufriendo en el que se manía ahí. Y sabes qué, en su condición de hombre, como tú y yo, porque Él lo hizo, porque sabe que tú y yo tenemos la misma debilidad. ¿Sabes cuál es esa misma debilidad? Yo no quiero pasar por eso. ¿Y sabes qué significa eso? Una resistencia a la voluntad de Dios pero sabes qué? yo siempre se los he dicho el gran triunfo de la cruz no fue la cruz misma el gran triunfo de la cruz fue en Getsemaní cuando Jesús estaba como hombre en esa encrucijada ¿lo hago? no lo hago, ¿lo hago? no lo hago eso es lo que estaba pasando en el Getsemaní yo como hombre sé que me van a poner una pero gruesa y voy a morir y voy a sufrir ¿tú crees que le gustaba a Jesús? yo creo que a nadie de nosotros nos hubiera gustado eso Y él sabía, pero ¿sabes qué? Como, como lo estaba yo hablando hace rato él nos, él nos vio Y te vio a ti sentado aquí Y dijo, ¿sabes qué? Vale la pena ¿Y sabes cuál fue el gran triunfo? No se haga lo que yo quiero Todo mi ser, toda mi inteligencia Porque muchos dicen, no insultes mi inteligencia Bueno, toda mi inteligencia Toda mi sapiencia Toda mi lógica Dice No No lo debo de hacer Pero no sea lo que yo quiero Señor Sino lo que tú quieres Y él mismo Nos puso el ejemplo Y dice la palabra Que nosotros debemos de ser Imitadores De Cristo Y entonces Si Jesús en el Getsemaní Hizo eso ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Señor No entiendo qué está pasando No entiendo Pero yo sé Y yo santifico tu nombre Y yo digo tú eres Adonai Jireh, El que ve por mí Mi proveedor Tú eres mi escudo y mi fortaleza Yo no lo entiendo Mis ojos están viendo otra cosa Pero no se haga lo que yo quiero hacer Sino lo que tú quieres hacer Soltar la voluntad a la de él no se haga mi voluntad sino la tuya hoy en día el mundo nos ofrece multitud de oportunidades para distraernos en un montón de cosas para distraernos de lo que Dios quiere, de su voluntad en tu vida, ¿quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? yo sí quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, yo la voy descubriendo día a día cuál es la voluntad de Dios ¿conforme a qué? a esa intimidad venga tu reino Señor acerca tu reino, acerca tu palabra a mí Señor en eso voy creciendo y en eso voy conociendo la voluntad de Dios y cuando pensamos en la voluntad de Dios, pensamos que Dios está ahí en la galaxia, allá 3, 15, 18, izquierda, derecha y allá hasta allá y Dios está por allá y la voluntad de Dios está lejísimos, cuando Él ha traído su voluntad cercana a nosotros Él ha establecido desde el inicio Desde Génesis, desde que empezó todo Él estableció Puntos para estar dentro de su voluntad Conocer su voluntad Conocer su amor Conocer su compañerismo Y un anhelo, que tengamos un anhelo en nuestro corazón Hacia Dios Venga tu reino Hágase tu voluntad en mí ¿Cuántos hemos leído acerca de Moisés, de Elías, de Josué, de David ¿Quién más de la Biblia? Daniel, Ezequiel, Isaías y, todo, y, y vemos y leemos en la palabra y vemos lo que hacían ¿no? Y se paraban delante de reyes y bun Y decían no va a llover y no llovía, llueve y llueve O sea, hombres de Dios, se abre el mar bun. Resucitan gentes. Ahora yo te pregunto, ¿no te has pensado Más ¿No pensado por qué hoy en día no vemos eso? Y no te digo que vayas a Chapala y habrás Chapala no. Digo Dios tenía un propósito para cada cosa no. Pero ¿Por qué no vemos hoy eso aquí? ¿Por qué no vemos en las iglesias manifestado ese poder de Dios? Te voy a decir por qué Porque cada uno de esos hombres había rendido su voluntad a su Dios Y escúchame, habían hombres que inclusive Dios le decía, vístete de esta forma porque quiero mostrarle a mi pueblo de Israel. ¿Y qué hubieras dicho tú? No, señor, ¿qué te pasa? Si yo lo que más cuido es mi, si no es de Armani o es de Hugo Boss, no me lo pongo, señor. No, pero es que yo te digo que te pongas pieles de esto y demás y todo porque quiero mostrarles. A... No, señor, yo uso puro lino fino. ¿y qué pasa? argumentamos con Dios ¿y entonces qué? el reino de Dios el reino de Dios no se manifiesta en nosotros ¿por qué? porque entramos en un argumento esos hombres esos hombres de Dios tenían rendido su voluntad y vivían de acuerdo a la voluntad de Dios yo te pregunto ¿estamos al mismo nivel que ellos? ¿sabes qué? lo que más coraje me da es que estamos mucho mejor que ellos y se los he dicho una y otra vez nosotros en Cristo Jesús con la sangre de Cristo estamos mucho mejor que ellos Escúchame, en Moisés no vivía el Espíritu Santo. Bajaba y se volvió a ir. La presencia de Dios, la shekinah que le llaman. La presencia bajaba y le hablaba y volvió a subir. ¿En David? Bajaba y se Bajaba. Claro, en David bajaba cada rato porque era un hombre conforme al corazón de Dios. No, no, vivía en él el Espíritu Santo. Sabes que tú y yo tenemos la ventaja de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Estamos sobre ellos. Y entonces, ¿por qué no no pasa lo que pasa? Te voy a decir por qué. Porque no queremos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y decimos y lo pasamos de corrido. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. Y entonces llegamos. El pan nuestro de cada día, sí, Señor, danoslo hoy, oh sí, Padre, y todo lo anterior lo pasamos, pero porque no nos conviene, y no queremos doblar nuestras manos y nuestra voluntad delante de nuestro Dios. Sabes que si en, en nos si en nosotros, como súbditos del reino, nos cae el veinte, como decimos aquí en México, nos cae el veinte. De que el mejor lugar donde podemos estar es en su voluntad, híjole, nuestras vidas van a cambiar tremendamente. Pero no, decimos no, y aquí no te metes Dios, sabes qué? en esto no te metes, no, no, no, no, es que te estás, estás siendo muy fanático, estás, estás yéndote muy por la línea de derecho, no, no, no, yo estoy bajo la gracia y puedo hacer lo que se me dé la gana. Entonces la pregunta que viene es, nuestra vida es recta y santa, como la de Elías, como la de Moisés, como la de David. Mira, todos ellos tenían errores igual que nosotros, pero ¿sabes qué definía a esos hombres? Que ellos se rendían ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿estamos caminando en la ruta correcta? Estamos caminando correctamente al decir, hágase tu voluntad. Es que Dios no quiero soltar esto, no, no, no, no lo quiero soltar, es que no sabes lo que trabajé por esto, Señor. Mira, sangre, sudor y lágrimas. Ya me fui a los años 70. Me hubieron dos, tres de los años 70. Sangre, sudor y lágrimas. Me costó esto y sabes que no, no, no es mío, es mío, no, no, no. Dámelo. No, no, no, no. Es que lo que yo te voy a dar va a ser mejor. No, no, no, no. Es que no sabes lo que invertí en esto. Mira, tiene hasta mi aroma. ¿Y sabes que esto puede ser un negocio? Puede ser una casa Puede ser un hijo ¿Qué es lo que Dios quiere de ti para que estés dentro de su voluntad? ¿Sabes qué? Hay un versículo precioso que cada vez que lo leo me, me duele el corazón de leerlo, me duele el corazón. Escúchame, porque está hablando Dios mismo con Moisés ahí en el monte, ahí en el monte Sinaí, está hablando ahí arriba con ellos. Y está conversando con Moisés y le está diciendo, oh, fíjate que si mi pueblo tuviese un corazón hacia mí y guardara mis mandamientos, ¿sabes qué? Les iría súper bien. Y eso es lo que Dios te dice hoy. Si quien diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días, ¿cuántos? Todos. Ah, no es que me voy de vacaciones. Y ahí en la playa. Y ya regreso, así, ya estoy aquí Señor, nuevamente Señor Dice todos los días de mi vida, de, de, de, de, todos los días guarden mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre Mira sabes qué quieres que a tus hijos le vaya bien, guarda tus mandamientos Ten un corazón hacia Dios, mira lo primero que Dios necesita para que puedas rendir tu voluntad a Él, sabes qué es tu corazón Tu corazón. El primer anhelo de Dios es tener tu corazón, pero no uno a fuerzas. Ay, pues que el pastor lo dijo. Es que ahí dicen, ¿no? Por eso yo me voy a cambiar de congregación. Porque ahí dicen que no, no, no. Pues, Sabes que me voy a una congregación donde digan haz lo que se te dé la gana. El primer anhelo de Dios es que tuvieses tal corazón. Un corazón dispuesto, no un corazón a fuerzas, sino un corazón dispuesto a seguir su palabra. Un corazón con la disposición de no comprometerse con el sistema del mundo. Mira, Jesús dijo, Padre, no te pido que lo saques del mundo. Y muchos dicen, ay Señor, ¿cómo dijiste eso? Mejor me hubiera sacado. Así no hubiera conocido a mi suegra. Llamo a mi suegra. ¿eh? Yo le digo de las suegras de los otros, la mía no, pero... Y si te reíste es porque se ah, no sé. Jesús dijo, no los saques del mundo, guárdalos del mundo. ¿No? Un corazón con disposición de no comprometerse con el sistema del mundo, un corazón que ame con todas sus fuerzas el vivir agradando a Dios. ¿Sabes que eso es la voluntad de Dios? Eso es lo que quiere. Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y tú esperas ahí así algo que se aparezca No, es que tú vas a hacer grandes cosas Y, y vas a ser, oh, te, te subes por allá a la nube ¿Sabes qué? No, no, no. espérate, bájate, bájate mi chavo, bájate espérate. Aquí pon los pies en la tierra Lo que Dios quiere para tu vida es un corazón Dispuesto a amarle Dispuesto a no comprometerse con el sistema del mundo Deuteronomio 6, del 5 al 6 dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con una parte de tu corazón Es que la otra parte de mi corazón la tiene mi esposa ¿No entiendes eso Dios? Mi corazón está dividido Te amo a ti, sí, pero amo a mi esposa No, no, no, no, no espérate, espérate Todo tu corazón Y es que sabes que En esa parte yo quiero eh, enfatizar un poquito Porque cuando, cuando yo me enfoco en mi esposa Y la amo de tal manera Que, que todo lo demás se desaparece Y ya me dio ganas de darte un beso. Pues ves. Ya, pídalo cantando. Ya estás en fin. Lo que no nos damos cuenta es que cuando enfocamos nuestra voluntad y todas nuestras fuerzas a amar a algo o a alguien, estamos perdiendo la gran oportunidad de llenarnos del amor de Dios, porque cuando tú. En vez de hacer y te, y te enchinchas chinchas ahí de estar así y volteas y amas al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente y todo eso, te estás llenando del amor de Dios de tal forma que ese mismo amor de Dios se desborda hacia ella. Y es mejor que el que tú le pudieras haber dado. Si pudiéramos entender eso y entender esto, dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma. A ver, ¿qué es de toda tu alma? ¿Qué hay en el alma? ¿Qué hay en el alma? Los sentimientos Las emociones Ya lo vieron estudiantes del curso Ya lo vieron Espíritu, alma y cuerpo ¿Qué hay en el alma? Sí Están los sentimientos Sabes es que yo no siento hoy alabarte Dios, de plano Hoy no Hoy vine Y como Polo Le hace Polo, Polo No. Yo hoy no Hoy no alabo Porque hoy yo no tengo ganas No es de ganas, mijo Es de que, que, que Él es tan grande y Él es tan excelso Que lo menos que puedes hacer es decirle Y yo te doy gracias ¿Cachas lo, lo, lo distinto que es? Tus sentimientos Con toda tu alma, con todas tus fuerzas Dice y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón O sea que es sobre tu corazón Arriba de todo Arriba de todo Entonces que anhela a Dios a ti eh, Para que estés dentro de su voluntad Un corazón Y número dos qué anhela a Dios de ti Santidad Ay ¡Oh! no debería de haber venido hoy Santidad Esa palabra Ay, Estás fuera de moda Esta congregación está fuera de moda Santidad Huácala pero la santidad te guste o no es un requisito indispensable para vivir la vida que Dios quiere para ti para mí dentro del reino por eso Jesús pone primero venga a tu reino y después hágase tu voluntad ay Señor cómo la pusiste complicada no podía haber puesto allá al final allá después de Apocalipsis en los mapas así para que ya no lo vea es un requisito de Dios tu corazón y santidad Porque sin santidad nadie verá a Dios. Así de sencillo. ¿Quieres ver a Dios? Yo sí quiero ver a Dios. Yo quiero verlo. Yo quiero estar tirado ahí enfrente de Él. Y sabes qué, para estar ahí tirado enfrente necesito santidad y necesito un corazón. Levítico 11.45 45 dice: Yo soy el Señor que hago que te hago subir de la tierra de Egipto para ser tu Dios seréis pues santos porque yo soy santo y Egipto representa tu pecado, Egipto representa lo que vivías antes y el Señor te dice yo soy el Señor que te hago subir de ahí del pecado de donde estabas en la inmundicia de todo esto para ser tu Dios, seréis pues, no te está diciendo si quieres vas a ser, dice seréis pues santos porque yo soy santo no es que quieras o no quieras Señor, bueno ahorita no, déjame pensarlo, mándamelo por triplicado y te contesto en una semana Si quieres, no, seréis. Y vivir en santidad tal vez para ti ahorita es algo pasado de moda, algo del Antiguo Testamento. Pero veamos el Nuevo Testamento, Lucas 1, 74, dice que librados de nuestros enemigos, sin temor, los serviríamos en santidad y en justicia delante de él, Todos nuestros días. Entonces es requerido que caminemos todos los días, no solamente los domingos en santidad delante de Él. Segunda de Corintios 7.1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de, y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y primera de Pedro 1.14.16 dice, como hijos obedientes. Ay, ¿por qué vine hoy? Como hijos obedientes ¡Ay! No, no, no, espérame señor Es que tú eres un tirano Sí Y el mejor Un tirano de amor Y, y, y te invito a que estudies la palabra tirano Porque la, la tenemos muy enfocada A los tiranos históricos acá Con un tirano es otra cosa o sea, Un tirano es que ve por su pueblo, o sea, Es una forma de gobierno Y si tú quieres decirle a Dios que es un tirano Pues sí, es un, y es el mejor ¿y sabes qué? no estás en una democracia aquí no, a ver todos los santos ¿cuántos votan? porque si sí guardemos este, para que no, no, no, no mintamos a ver, ah, ganó la moción Sí, mentimos ¿no? no estamos en una democracia estamos en una teocracia y nuestro rey es el mejor del universo conocido y por conocer si sí, es que hay otro digo, entonces dice como hijos obedientes no te conformes a los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia sino como aquel que te llamó es santo sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo entonces pregunto si estamos orando el Padre porque enfóquense estamos viendo corazón y santidad pero lo que realmente estamos viendo es el Padre Nuestro ¿Y en qué punto vamos del Padre Nuestro? Hágase tu voluntad. Pero dijimos primero, venga tu reino. Y si queremos que venga el reino de Dios, el reino de Dios no va a venir a tu vida si no vives en santidad, si no tienes un corazón dispuesto. ¿Me entiendes? ¿Entiendes ahora por qué te pasa lo que te pasa en tu vida? Porque queremos a Dios como Harry Potter. La varita y... La fórmula máquina y trin, trin, trin, trin Y abra cadabra y pum y ya Es un reino Y tiene un rey Y tiene reglas Y tú eres un súbdito Y eres un siervo Y si no te gustan esas palabras, bueno, eres un embajador todavía ¿Te gusta más de caché? Eres un embajador Y el embajador no hace lo que se le da la gana Hace lo que su señor le dice que haga Digo, por si no te gusta lo de siervo, ¿no? Entonces, ¿podemos andar por este mundo haciendo cosas que no, que no le agradan a Dios? Primera de Corintios 10, 12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y Hebreos 10, del 26 al 27, en la versión Dios habla hoy. Dice, porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Uy. ¿Quieres ser enemigo de Dios? Mejor venga a tu reino, Señor. Ahora sí, ahora sí, Señor. Venga a tu reino, sí, Señor. Claro, eh, por ahí, órale. Marcho por ahí, Señor. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Primera de Juan 2, del 15 al 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Adulterio y fornicación, pornografía, mentiritas blancas, chismes ungidos constructivos, el santo antro. ¿Qué hay en el mundo? Un montón de cosas. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo es que no sabes, está buenísimo, es que no, no, no, verás es que tienes que ir, es que no sabes de lo que hablas porque no has ido. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué dijimos que era venga tu reino? Establecer una relación de amor con él. Entonces, si el reino no está aquí y estamos argumentando y estamos amando las cosas del mundo, el amor del Padre no está en nosotros, porque nada de lo que hay en el mundo, nada, escúchame, nada de lo que hay en el mundo. Es que es padrísimo. Es que es padrísimo. Ay, qué van, qué bueno. todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, es que no las viste, es que maestro, si la vieras, los des, es que ese coche, wow. Y la vanagloria de la vida, oh no me ves cómo estoy, mira lo que tengo. Y entonces cuando hay vanagloria en tu vida entonces cantas mira lo que ha hecho, pero cantas en otro sentido. Mira lo que ha hecho Dios y estás en vanagloria. O sea, dice los deseos de la carrera, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino provienen del mundo. Y ¿sabes qué? Me encanta lo que dice el versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabes qué? Cuando tú creíste en Jesús. Dice que fuimos sellados, ¿no? No dice que fuimos sellados por el Espíritu. Sí, fuimos sellados muy parte. Entonces agarraron y te pusieron un sello, ¡pa! ¿Y sabes qué dice ese sello? ¿Sabes qué dice ese sello? Dice kosher. ¿Sabes lo que es kosher? Sí. Ya. Santificado, apartado, santo, hecho con un procedimiento que va más allá de, de, de, de. y entonces tú eres, ¡pah! y entonces traes ahí un sello, ya, gracias, te voy a seguir dando, te voy a seguir sellando, dice apartado para Dios, escogido para Dios. Entonces, si tú has creído en Jesús, no puedes andar por allá afuera, o sea, como si no fueras escogido de Dios, como si no... Es que no me pasa nada. Mira, nosotros tenemos una serie de, de personas que hemos conocido, y lo peor de caso es que han sido jóvenes a través de los años, que dicen, no pasa nada, al fin Dios me cuida. Y van y se meten en un montón de lados y después los mataron. ¿Pasó algo? Claro que sí. Porque no estaban en el lugar donde tenían que estar Entonces la gracia y la santidad Lo que Dios te ha dado No te da derecho a que hagas cosas Que a los ojos de Dios son pecado O que no le agradan a Él Solo porque Él ya te perdonó La gracia no es eso La gracia y la santidad son un estilo de vida Comprometido con Dios Que te hace vivir en su voluntad Entonces oramos Venga tu reino Hágase tu voluntad ¿Sabes qué? Yo creo que muchos van a llegar a su casa, espero que no, pero van a agarrar y van a cortarle ese pedacito del Padre Nuestro y la van a sacar de su Biblia. O, o, de repente, ay, se me corrió en la tinta y ya no se lee. Ah, pero dejé la de la del pan nuestro, esa sí se queda, ¿no? Esa sí se queda. Miren, amados hermanos, estamos en los últimos tiempos. La maldad allá afuera, ¿cómo está? ¿Está padre? Cada vez se pone peor Y cada vez la diferencia entre tú Y el mundo Tiene que ser mayor No podemos ser Camaleones Mimetizados ¿Sí me entienden? Voy con los cuates Y me mimetizo Yo soy el buen anda Y voy a la iglesia y me pongo Y así soy el camaleón ¿Cuántos camaleones hay aquí? Mejor no veo La diferencia entre los hijos de Dios y el mundo debe ser más notoria, no porque te vistas de alguna otra forma, no porque te cortes el pelo de una otra forma, sino porque la luz de Dios brilla en ti a través del testimonio de tu vida alineada a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Corazón dispuesto y santidad. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Conoce las Escrituras, número uno. El 95% de la voluntad de Dios para nosotros está revelada en su palabra. Estudia la palabra. Proverbios 35 dice, probada es toda la palabra de Dios. Probada, o sea, ya está probada. No necesitas probarla. Ya está probada. Dice, probada es toda la palabra de Dios. Él es el escudo a los que en Él se refugian. Salmo 119, 105 dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119:9 dice con qué limpiará el joven su camino con guardar tu palabra. Dios nos guía a través de su palabra, él da luz a nuestro camino. Número dos tienes que tener convicción, por eso Dios quiere tu corazón. Proverbios 3:5-6, confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Con todo qué? Tu corazón, no te apoyes en tu propia inteligencia. ¡Ay, por qué vine hoy! Y nos creemos bien inteligentes ¿eh? No te apoyes En tu propia inteligencia Reconócelo en todos tus caminos Y él enderezará tus sendas. ¿Quién las va a enderezar? ¿Tú o él? ¡Él! ¿Pero qué tienes que hacer? No apoyarte en tu mentecita En tu inteligencia Es que yo soy inteligente, es que no sabes lo que he estudiado yo ¿Y? Aquí te dice, no te apoyes en tu propia inteligencia Salmo 37, 4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón, deleítate, eso es venga tu reino Señor, yo me deleito en esa relación, me bajo la, la, la atmósfera de Dios, por eso les decía yo cuando estábamos aquí cantando y adorando les decía, den gracias, entren con acción de gracias, porque la alabanza y la adoración sabes lo que hace, baja la atmósfera de Dios y sabes en dónde habita Dios, en medio de la alabanza O sea, no crean que se los digo, a, ay, este cuate otra vez con su cuento. Miren, si cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, perdón, yo me incluyo, aprendiéramos a que en la alabanza y en la adoración pasan tantas cosas de Dios. Porque es la misma presencia de Dios bajando cuando se mueve la música Y tu canto y tu aplauso y tu danza delante del Señor Sabes que Él se empieza a gozar y empieza a bajar Y entonces baja y empieza a tocar tu corazón Y muchas veces hasta te sana el corazón Te, te, te, te, da, te resuelve el problema Te sana el cuerpo O sea, eso pasa Sabes que si entendiéramos eso Llegaríamos temprano Y ahí la dejo Llegarías al ensayo del grupo de alabanza Yo quiero ensayar con ellos Aunque yo no haga nada Ah, es que no, no, a mí no me dan micrófono Es que a mí no me dan la batería es que, es que, es que, es que, Y es que a mí no me dan la guitarra Y yo quiero tocar el cor Y yo quiero quitar al chavo ese que está tocando el bajo no, Me cae gordo, yo tengo que tocarlo. Mira, si entendieras La importancia De la alabanza y la adoración, llegaríamos Llegaríamos Entonces, en la palabra, con la convicción del corazón Con consejo, ¿sabes que la gente puede darte un buen consejo? Proverbios 12.15 En la opinión del insensato, su camino es derecho Pero el que obedece el consejo es sabio Proverbios 18.15 Dice, el corazón del entendido adquiere conocimiento Y el oído de los sabios busca el conocimiento Donde no hay consulta, los planes se frustran Proverbios 15.22 Pero con multitud de consejeros se realiza, Galatas 4 del 1 al 2 dice, digo además que entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo aunque es señor de todo más bien está bajo guardianes y mayordomos hasta que el tiempo señalado por su padre ¿tú eres niño? ¿o ya creciste? ahí a alguien le llaman ahí. ¿estás escuchando? ¿sabes qué? nuestro Dios ha determinado bendecirnos, maduremos y crezcamos, porque Él ha determinado soltar su herencia, la herencia de su reino sobre ti ¿no quieres eso? ahora no se me pierdan estamos hablando del Padre nuestro venga a tu reino hágase tu voluntad Dios ve tu corazón Mira, me encanta este versículo ya para terminar. Josué 5, del 13 al 15. Josué iba, iba a enfrentarse a la ciudad de Jericó. Y dice el 13, sucedió que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y miró. Y aquí que un hombre estaba delante de él con su espada desenvainada en su mano. Josué yendo hacia él le preguntó ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y él le respondió no Yo soy el jefe del ejército del Señor Que he venido ahora Y entonces Josué Postrándose en tierra sobre su rostro Le adoró y le preguntó ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Mira yo leo esto Y veo el Getsemaní Y es exactamente lo mismo Jesús estaba en el Getsemaní ¿Qué dice mi Señor a su siervo? No se haga mi voluntad Sino la tuya Josué agarró Y supo que era el Señor ahí mismo y se inclina delante de él y le adora y le dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Mira, hoy Dios te está diciendo, con va, venga a tu reino y hágase su voluntad, o sea, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué, qué va, va a hacer? Ah, pues estuvo buena la plática, creo que, oh, pues sí me gustó, hoy no no me gustó, hoy hoy hoy, hoy me durmió. O va a cambiar tu vida hoy Con respecto a venga tu reino Y hágase tu voluntad Y como Josué Reconocer la soberanía del, del, del Rey de Reyes Y Señor de Señores Venga tu reino Señor No importa lo que a mí me cueste No importa lo que tenga que soltar No importa que tenga que ir en contra De toda lógica mía Señor pero no se haga lo que yo quiera ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y entonces tu vida va a cambiar Y vas a ver el reino de Dios Y lo demás viene por añadidura Pero no ¿Cómo? Yo no puedo rendir así eso Dios Yo no puedo soltar a mis hijos Yo no puedo No, no puedo Aquí no entras Dios, en esta parte de mi vida ¿Sabes qué? ¿Estás dispuesto a rendir Todo tu ser al Señor este día? Porque si no de nada sirve que tenga una hora hablando yo aquí Si no entiendes que para que el reino de Dios venga Tienes que tener una relación íntima con Él Pero también después de que el reino viene Tienes que someterte en amor Porque es en amor ¿eh? Si lo queremos razonar Nada pasa Estás dispuesto hoy a rendir todo tu ser al Señor y estás dispuesto a que su voluntad se haga y no la tuya en tu propia vida estás dispuesto a que su voluntad se haga en tu familia con tu esposa, con tus hijos estás dispuesto a que el Señor haga su voluntad en tu negocio, en tu trabajo, en tu escuela, en lo que tú estás haciendo Mira, ¿estás dispuesto que el Señor haga su voluntad en la iglesia? Yo estoy dispuesto a que el Espíritu Santo sea el pastor y yo les he dicho siempre, el pastor en esta iglesia no soy yo, es el Espíritu de Dios. Porque yo estoy dispuesto a que se haga su voluntad aquí, no lo que yo quiera, no lo que tú quieras, sino lo que Él quiera. ¿estás dispuesto a que se haga la voluntad del Señor en tu nación? qué curioso ¿no? en tu nación no, es que este no debería de estar aquí es que debería estar este mejor y mi gallo es este no, mejor el gallo es olvídate del gallo tú eres miembro del reino de Dios y eso está Más que el blanquiazul, más que el tricolor, más que el sol azteca, más que el, lo que te guste. Dios, hágase tu voluntad en mi nación, Señor. Venga a tu reino, Señor. Venga a tu reino. Yo te invito a que te pongas de pie hoy. Y mira... La palabra de Dios Puede ser vida O puede ser muerte para ti Depende de la actitud del corazón que tú tengas Y si tu corazón es No, no voy a soltar Va a ser muerte para ti Pero si tu corazón es Dios, aquí estoy Miren, yo, yo, yo quisiera que. Lástima que no lo grabamos Pero yo, yo estaba allá ahí atrás ahí, Y yo veía a los niños Con qué sencillez reciben los niños no se ponen a esto será de doctrinal y, y, la, y que va los niños estaban dame Dios y el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezó a ministrarlos a ellos y empezó a tratar con ellos y me encanta que no hubo será esto de Dios o no será de Dios Si no Dios eres tú Había una, una niña ahí, pequeña ¿Cuántos años tiene? ¿Cinco años? ¿Tu hija cuántos años tiene? ¿Seis años? ¿Sabes qué decía su, su hija? Decía Es que está aquí, está aquí, está aquí Lo siento aquí, lo siento aquí Y a lo mejor alguien religioso ¿Qué te pasa niña? Y más una niña ¿Tú qué sabes niña de la presencia de Dios? Mira yo tengo acá los títulos Y yo tengo acá ¿Tú qué sabes niña de la presencia de Dios? Y ella es que está aquí, está aquí, está aquí La palabra dice que si no somos como niños No entraremos en el reino de los cielos Y no habla que Regresemos a las cosas de niños Por favor Habla que tengamos un corazón Dispuesto Y así es un niño Esta palabra no va a hacer ninguna diferencia En tu vida Si tú No tienes un corazón dispuesto Y un anhelo De agradarlo a él Eso es santidad Un anhelo de agradarlo a él ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Yo te invito a que cierres los ojos Y empieces a decirle al Señor ¿Qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué dice mi Señor a su sierva? ¿Qué dice mi Señor? Y empieza a escuchar la voz del Señor ahí Escúchame, yo no te voy a decir que, que sí, que no Yo lo que te digo es que Escucha la voz de tu Señor Y sé obediente a la voz de tu Señor. ¿Qué es lo que el Señor desea de nosotros? Nuestro corazón. Y un anhelo tremendo de agradarlo a Él, que es santidad. Mira, hoy, hoy esta conferencia es un parteaguas. Entre los que dicen, yo voy contigo, Señor, con todo. Y entre los que dicen Yo voy a amar a Dios a mi manera No a la manera que a Él le gusta Sino a mi manera Y yo te ruego En el nombre de Jesús Que tengas un corazón dispuesto A decirle ¿Qué es lo que dice mi Señor a su siervo? Venga tu reino Señor Que tu reino se establezca en mí Señor que tu reino se establezca en mí hoy, que se establezca en mi vida, que se establezca en mi corazón, que se establezca en mi familia, Señor, en mis hijos, Señor, que tu reino se establezca, Señor. Y Padre, una vez establecido tu reino hoy con nosotros, Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Dile en tu lugar al Señor. No es un diálogo conmigo, es un diálogo con él. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué no te agrada de mi vida, Señor? ¿Qué tengo que dejar? ¿O qué tengo que tomar, Señor? Para agradarte a ti, Señor. Venga a tu reino, Señor, en nuestras vidas hoy, Señor. Venga a tu reino, Señor. Y Espíritu Santo, yo te pido que hagas tu voluntad hoy aquí, Señor. Muévete con poder Señor En la vida de cada uno Señor Trae convicción Señor Padre te lo pido en el nombre de Jesús Espíritu Santo yo te ruego en el nombre de Jesús Señor haz esa transformación En nuestros corazones Cambia los corazones de piedra Por corazones de carne Señor Corazones que latan Gracias por haber escuchado Este mensaje de Aidi Identidad y destino